Tele Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Gloria, con y Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos casi 22 grados de temperatura y un día muy nublado. Veremos en la información meteorológica si tendremos lluvias en este viernes 19 de junio, un día especial ya que será el último viernes en el que estaremos en estado de alarma y es el último día de la primavera. Mañana entrará el verano y las playas ya tienen un protocolo de uso, el que presentó ayer el equipo de gobierno, del que de, hablaremos hoy en nuestro programa en las entrevistas previstas para hoy. También hay un plan de apoyo al turismo, el presentado ayer por el gobierno de Sánchez, del que hoy también hablaremos con representantes del sector para saber su valoración. Además, eh, tendremos eh, la cultura en nuestro rincón de los viernes y el teatro por ese premio autonómico otorgado al Instituto La Torreta y de Colofón hablaremos de economía y de qué se debe hacer para reconstruir este país con el fin de salir fortalecidos de esta crisis. Pero antes, seguimos reclamando responsabilidad social frente al coronavirus. Aunque vayamos a dejar nuestro confinamiento a partir del lunes y las fronteras vuelvan a abrirse al turismo, es necesario. Cumplir con la obligación de llevar mascarillas, lavarse las manos y guardar la distancia de al menos un metro y medio. Por ello, las playas se reparcelan, se prohíben los juegos y se limita el tiempo de aparcamiento y estancia en ellas. Y además, aportamos los datos de la evolución de contagios en nuestra comunidad valenciana. Se registraron 10 nuevos positivos con PCR, de los que dos fueron en nuestra provincia, que lleva 10 días sin registrar fallecimientos. Con ese dato positivo nos quedamos y con la esperanza de que no tengamos que volver a dar un paso atrás en nuestro desconfinamiento por los rebrotes que se están produciendo en otros lugares de Europa, además del de Pekín. Responsabilidad social que no se cansa de pedir, el director de emergencias y alertas sanitarias del país, Fernando Simón, un personaje el más popular de la pandemia que se ha llegado a convertir en un fenómeno fan que traspasa fronteras. A diario se ha colado en nuestros hogares durante estos tres meses para explicarnos la evolución de los contagios y por tanto ha sido un hombre alabado pero también muy criticado, al que se le han hecho muchos memes, bromas y montajes y continúan. El último que ha causado furor en las redes sociales tiene que ver con la música. Podemos ver a un Fernando Simón interpretando una de las canciones más famosas de Junco, Hola mi amor. Se le ha tuneado en su infinidad de ruedas de prensa y este ha sido el resultado que nosotros también vamos a reproducir. Hoy no he comido almendras por si acaso. Hola mi amor, tengo que hablar contigo, estoy canchando. Es no he chungo Dime mi amor qué es lo que quieres de mí dime ya y no más sufrir y ir yo no quiero ser tu amante y yo no puedo ser niet paz y yo no quiero ser tu amante y yo quiero ser algo más. Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser lo más, y yo no quiero ser tu amante, y yo quiero ser algo más. <música> Hacer ya tiempo que te lo digo, No y siente que eres. Ik wil zijn je Quiero Ik wil iets meer. Ik wil het nodig. Ah, ah, ah, ah. Deja Vente me mee. Ik wil niet zijn amante. ammig. Ik wil niet zijn. Ik wil niet zijn. Ik wil niet Ik wil iets meer. zijn. Yo no quiero ser tu amante, y yo no puedo ser lo más, y yo no quiero ser tu Pues este es el vídeo que ha causado furor, que causa sensación y es el último que se ha montado sobre la figura, como decimos, de Fernando Simón. Y como mañana daremos la bienvenida al verano, el cantante Mungo Jerry en 1970. Compuso una de las canciones que mejor nos ponen a tono cuando nos dirigimos con nuestra familia o amigos a la playa. Una canción que sigue poniéndonos a tono, por tanto, a pesar de su letra tan simple y que aquí lo que cuenta es el ritmo con la llegada del verano. Disfrútenla in the summertime. The weather's fine. You got women, you got women on your mind. Have a drink, have a drive. Go out and see what you can find. If a night is rich, take out for a meal. If a night is poor, just do what you feel. Scoot alone the day. You were down or a turn of 25. When the sun goes down, you can. Everybody, but we do as we please when the weather's fine. We go fishing, or go sailing in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, daily, Summertime and we'll see her again. We go driving or maybe we'll settle down. She's rich, if she's nice, bring your friends and we're we'll don't go in town.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 ...y tenemos que decir que Elche está de enhorabuena... ...porque el Instituto de la Torreta ha conseguido alzarse... ...con el Premio Autonómico Buero Vallejo de Teatro... ...en la categoría escolar con su obra Yerma... ...este certamen organizado por la marca Coca-Cola... ...ha tenido que adaptarse al confinamiento... ...y más de 300 grupos de todo el país... ...de los que 30 son de la Comunidad Valenciana... ...han participado en esta edición de 2020 enviando sus vídeos de ensayos vía online, por lo que el próximo mes de julio se llevará a cabo la gran final para saber cuál será el ganador nacional. De momento, la torreta parte con dos premios, el de mejor grupo y el de mejor actriz. Por eso queremos hablar con quien se ha llevado ese premio, con la actriz Mar Anton, eh, que se ha llevado el primer premio a la mejor actriz de la comunidad valenciana en esa categoría escolar y en este certamen. Buero de Teatro, organizado por Coca-Cola. Muy buenos días, Mar, y enhorabuena. Buenos días, muchas gracias. Y también le acompaña la presidenta de Lampa del Instituto La Torreta, Marga Donat. Muy buenos días, Marga. Hola, buenos días, Rosmay. Bien, pues a mí me gustaría, eh, antes de hablar de lo que ha supuesto ese certamen, eh, hablar con Mar Antón, la actriz, porque este es tu primer premio, eres una joven actriz que has comenzado el teatro, ¿prácticamente lo has conocido en este instituto o en el colegio ya hacías tus pinitos, hiciste tus pinitos en Teatro Mar? Yo empecé a hacer teatro cuando tenía más o menos 8 o 9 años. O sea que empecé antes de entrar al instituto, pero sí, es el, es el primer premio que gano desde que empecé. Eh, ¿Te imaginabas eh, conseguir este premio a la Mejor Actriz? Porque, eh, ¿qué hay detrás de este premio, Mar? ¿Cuántos ensayos y cómo te has preparado para interpretar? Germa, eh, el... ¿era tu papel? Eh, pues la verdad es que no, yo no me esperaba para nada conseguir el premio, detrás de cada obra hay pues más o menos el curso escolar entero de muchísimos ensayos y pues para prepararme para Yerma, pues es eso, ensayo tras ensayo tras ensayo y mucha práctica en casa, mucha búsqueda de personaje, entender perfectamente qué es lo que... Federico García, lo que quería decir con cada cosa que hay en el texto, y bueno, hay bastante trabajo detrás. ¿Y te ha gustado Yerma? Pues la verdad es que en concreto hemos ganado con Yerma, y la verdad es que es mi obra favorita. O sea que cuando, nos lo dije, cuando Pedro nos dijo que íbamos a hacer esta obra, la verdad es que no podía estar más feliz. Mar, pero tú eres una joven. Yerma era una mujer. Eh... Para ti, ¿qué, ¿qué lección has sacado de, de la mujer que interpretas en, e, en el teatro? Yo creo que, que la, una de las mayores lecciones que para mí me enseña esta obra es entender un poco realmente el machismo de la época en la que se escribió la, la obra, obviamente. Entiendo por contexto histórico y todas estas cosas como iba más o menos, pero cuando est estudias su vida, pues lo comprendes muchísimo mejor, yo creo. Pues este el teatro no solo te abre más conocimiento y te adelanta materia porque tengo entendido que Lorca lo vais a estudiar en segundo de bachillerato y será uno de los eh, pues eh, de los literatos de los escritores que os caerán quizá en los exámenes de la EBAU. Pero además de abriros pues más conocimiento, también aprendéis de vuestro director de escena, de lo que es el dominio de la escena, el dominio de eh, no tener pánico al público, la exposición oral... ¿Qué, qué te enseña el teatro, Mar? Realmente el teatro te enseña muchas cosas. Lo primero, como ya he dicho, pues aprendes un montón sobre los autores que vas trabajando en las obras y... Entender un poco más cuando llegas en, en literatura a dar obras de teatro lo tienes mucho más fácil porque ya has leído muchas para poder interpretarlas y luego lo que has dicho eh, técnicas de pues a ver yo personalmente las exposiciones orales y cosas así me sigo poniendo nerviosa porque yo soy así pero sí que eh, aprendes a cómo camuflarlo a pesar de ponerme nerviosa. Mar, ¿y quién te ha ayudado para preparar el papel? Además de, de ser tú la que has estudiado a Lorca, la que has estudiado el personaje, eh, ¿quién es tu director de escena? ¿Qui ¿Quién hay detrás de, de la producción teatral, de esta producción teatral? ¿Y cómo habéis hecho el vídeo? Porque este certamen, eh, debido al confinamiento, ha cambiado ¿no? las reglas. ¿Habéis tenido que mandar un vídeo? ¿Cómo, cómo lo habéis hecho? Eh, bueno, a mí quien me ha ayudado... Personalmente, y en realidad a todo el grupo, ha sido nuestro director Pedro Cardona. Y el vídeo de la obra lo grabamos en una de las representaciones que hicimos para la muestra de teatro juvenil. Y ese es el vídeo que enviamos. ¿Y cómo salió la muestra de teatro juvenil? Pues supongo que bien, la verdad. Que gracias a eso tenéis el premio a la mejor actriz y también el premio al mejor grupo de teatro. Sí, hemos ganado los dos y la verdad es que estamos muy, muy contentos. ¿Y ahora qué, Mar? Pues eh, ahora... Te lo digo porque ahora viene la gala final. Efectivamente, ahora bueno, nos toca esperar con los dedos cruzados hasta el 3 de julio que nos digan quiénes han sido los ganadores nacionales. Supongo que tendrás expectativas, tendrás esperanza, por lo menos en estos dos premios, quizá revalidarlos o conseguir algo más. Sí, bueno, la esperanza es lo último que se pierde, así que nosotros estamos todos con los dos cruzados esperando poder ganar el premio. Mare, el curso se ha terminado, se ha terminado con este coldeafón. Habrá sido impresionante, ¿no? La, la lástima que... es que no habéis podido compartir con abrazos vuestro con los compañeros. Sí, bueno, estábamos, estábamos todos muy, muy contentos. La verdad es que no nos lo esperábamos ninguno, pero sí que obviamente nos gustaría haber vivido esto sin un confinamiento y sin una pandemia mundial por en medio. Pues Mar, Antón, toda la suerte del mundo para el 3 de julio y enhorabuena. Muchísimas gracias. Y ahora hablamos con la presidenta del AMPA. ¿Qué tiene que ver el AMPA con la producción de teatro en el Instituto La Torreta, Margarita Donat? Hola, Rosmari. Pues mira, eh, desde el AMPA se, se patrocina o se promueve esta actividad. Somos los encargados de, de promoverla y de que continúe, porque esto conlleva unos gastos y tal, que la asociación eh, siempre, las, las juntas directivas anteriores, la nuestra, y espero que las posteriores también eh, apoyan y hemos apostado por estas, este tipo de actividades eh, que son, creo, eh, un, una ventana abierta desde el centro al exterior en el mundo de la cultura y nos parecen súper importantísimos. Entonces, creemos que si, si una APA se tiene que Que mover en hacer algún tipo de actividad, etcétera, eh, tiene que ser este tipo de actividades. ¿Tú nos puedes decir cuántos eh, chavales, muchachos y muchachas están participando en el grupo de teatro? Porque el premio ha sido para Amar, Antón, como mejor actriz, pero también están todos los demás, eh, como sí, claro, el bueno, premio a, autonómico al mejor grupo de teatro. Claro, es que son, son, es un grupo abierto, entonces aquí puede venir quien sea, nuestro centro, es un centro gigantesco, o sea, nosotros tenemos como 1.400 o 1.500 matriculados, tenemos ciclos, tenemos bachiller, tenemos eso. Y desde los más pequeños, de primero de eso, que tienen 12, 13 añitos cuando llegan, hasta chavales que luego eh, tienen un permiso especial para después de haber salido del centro y están en la universidad ya eh, cursando estudios universitarios, pero han sido exalumnos de nuestro centro, eh, pueden participar. Entonces es un abanico muy grande, ahí se apoyan unos a otros, ahí ves la convivencia real, eso une mucho eh, a la comunidad educativa en general. De hecho, gracias a este grupo que es Quemarropa y el amor por el teatro de, de, de todos los integrantes de la comunidad educativa, nació otro grupo de, de adultos que, que es de profes y, y todo eso. Entonces, es una comunidad educativa en general que apuesta mucho por este tipo de actividades que nos parecen importantísimas. Y, y bueno, pues la muestra es esta, que al final ha dado su fruto este trabajo, ha dado, eh, que, que es de todos. Claro, ha dado su fruto este trabajo en la fase autonómica, yo no sé lo que va a pasar en la fase nacional, pero al margen de lo que ocurra en la fase nacional tenéis dos premios y esto significa que Yerma no ha terminado aquí, ¿la vais a poder pues, representar? ¿Qué vais a hacer con esta obra? Pues con esto del confinamiento, las medidas especiales, que los centros están como están, pues no hemos tenido tiempo de... ...valorar, porque además esto ha sido una noticia de ahora... ...de esta semana, de valorar todavía cómo y cuándo... ...pero claro que está ya eh, rodando por nuestras cabezas... en ...cuándo se va a volver a hacer este Yerma ganador... ...porque esto hay que volver a hacerlo... esto ...hay que representarlo, aunque solo sea para celebrar... ...lo que ellos ya han ganado, que para nosotros es mucho... ...y para el centro también, o sea, desde aquí yo transmito... ...que de parte del equipo directivo siempre, siempre... ...el anterior, el de ahora... Y espero que el que venga eh, están, eh, dan todas las facilidades para que nosotros tengamos espacios, para que el grupo tenga espacios para poder ensayar, para, con su director, con, con todo. Y luego, claro, el director, obviamente, que es maravilloso, Pedro Cardona, eh, que nos, nos lleva y nos guía por este mundo del teatro. Y, y bueno, a mi junta directiva me vas a permitir el guiño eh, que siempre están ahí para apoyar todo esto. Margarita Germa, ¿cuándo se estrenó y dónde? ¿Fue en el Salón de Actos sí, del Instituto? Sí, sí, siempre todas las obras del Grupo de Teatro del Instituto, eh, hasta que no se han estrenado para su alumnado, no se estrenan luego, para, no, se, no se representan en ningún otro sitio. La primera representación siempre es a final del curso escolar, en el Salón de Actos del Instituto, en doble sesión, para que todo el alumnado del, del centro pueda entrar. Cuando Porque somos... no cabemos todos de golpe, somos muy Pero, grandes. Y, ¿Y en el estreno ya apuntaba? ¿Ya pensabais vosotros que llegaríais lejos? A ver, nosotros desde la Asociación de Padres es que somos sus padres, obviamente, y, y, y entonces siempre los vemos maravillosos y para ganar, siempre. Eso es lo que tenemos los padres. Pero sin, intentando ser objetiva es que sí, o sea, nosotros veíamos que aquí había potencial. Eh, quiero decir, ya llevamos varios años planteándonos el que... El que esto se tenga que, que, que enseñar al mundo que se abra esa ventana exterior de la que te hablaba antes, porque tenemos que darle proyección a este tipo de actividades y más cuando existe un trabajo detrás y un potencial eh, creo que muy bueno. Pues debe, ser, debe estrenarse y sobre todo vamos a ver qué pasa el 3 de julio. Eh, yo te doy la enhorabuena, además de por el trabajo que realizáis desde El Ampa para sostener este grupo de teatro, también porque resulta que la actriz ganadora es tu hija, Marantón, con lo bueno, que no te, ni te lo esperabas, Margarita, ¿no? No, que va, que va, que va. O sea, para mí es... Bueno, pero es que yo... Mar lo sabe, la tengo aquí al lado y ella lo sabe yo adoro al grupo entero O sea, a mí los niños de Tama Ropa son todos niños míos, yo los adoro me encanta el teatro, me encanta como lo hacen me encanta cómo lo lleva Pedro y, y entonces yo, es que no soy muy objetiva la verdad, ¿qué quieres que te diga? Margarita Donat, no hay que ser objetivas hay que ser pasionales para seguir trabajando y para que quema ropa, atento a este nombre porque ya cosecha y ya va teniendo un palmarés va cosechando reconocimientos el primero, el autonómico de este certamen de buero, de teatro enhorabuena a todos Muchísimas gracias Román 101.4 tele Radiomarca. Radio Marca ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero Compra-venta de oro al mejor precio Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas Lo podrás hacer al interés más bajo Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado Ernesto Joyero Capitán Antonio Mena 117 Elche <risa>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 Son las nueve y veinticuatro minutos y seguimos con más música. Vamos a escuchar a la cantante mexicana Natalia Laforcade, quien ya ha ganado un premio Grammy Latino por su música, pero también por su trabajo de estudiar y revitalizar esos clásicos latinoamericanos. Tan hermosa bandera latina, no te pongas triste, solo mira el cielo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros pasamos el duelo. Si la noche se cubre de estrellas, ya nosotros calmamos la pena. No te pongas triste Solo mira el cielo Que la noche es buena para reconciliar los sueños No te pongas triste Que tus ojos negros Son la llama inquieta Dulce ardor en mi consuelo Mexicana hermosa Morena bendita En tus ojos negros Doblo mis apuestas. Hoy tu tierra, marchita y eterna, ve nacer toda luz en su cuesta. Hoy, tu tierra, marchita y eterna. Ropa pesos y da primavera.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 No te olvides nunca que eres poderosa, que a tu mando, pasión colorida, yo le canto mi copla y mi prosa. Que a tu mando pasión colorida, yo le canto a toda la vida. I da da Chica hermosa, la La hermosa, Radio Marca.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 Corta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Palcorta 35 y en sanjonalicante.com.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 La Gledieta, con Rosmar y Alonso. Pues hemos llegado ya a las nueve y media de la mañana, pasan un minuto, tenemos 23 grados de temperatura y por ser viernes, aquí recuperamos ese rincón de la cultura y por tanto hemos llamado a nuestro compañero Antonio Bazán, quien lo recuperamos también aquí en la radio. Buenos días, Antonio. Y aquí estoy, muy buenos días. <risa> Acabas de despedirte hace media hora del programa Elche. Buen día, pero aquí estás. Tiempo para tomar un café y estar otra vez con energía. Y te lo agradezco porque hoy... Hoy va a ser, oh. bueno, vamos a, yo creo que nos vamos a poner melancólicos y sobre todo va a ser como un homenaje al romanticismo, porque ¿qué monumento del mundo está ligado al romanticismo, al movimiento de los románticos? Yo creo que solo hay uno. La Alhambra de Granada. Yo no he visto más belleza que en su boca y en su muro, en su flor y en su fuente, y en su poema oculto, y en el canto de su paro, que van de la alambra al mundo. Sin mi mikante de esta tierra, y en alla vive la historia. Yo quiero cantar la gloria De tan grandiosa belleza. Vuelvo a la lambra, Cuando yo vuelvo a la lambra, Vuelva la rey de mi causa, la alhambra del reino de Granada. Vuelvo a la alhambra, cuando yo vuelva la alhambra. Vuelva la rey de mi alma, la alhambra del reino de Granada. Antonio, qué alegría ha tenido que suponer la reapertura de la Alhambra. Y ha sido esta misma semana, por eso hablamos de la Alhambra. Qué pasión, con qué pasión esta cantante ha eh, pues, alabado. Eh, lo que evoca la Alhambra, pero no solo para músicos, sino también para poetas románticos, para todos los escritores de siglos anteriores. Yo creo que es, un, es una inspiración. La Alhambra, la Alhambra, sin duda alguna, es una inspiración. El, el llegar a un lugar como ese que te permite pasear, que te permite disfrutar del frescor ...del ruido del agua, como veíamos... ...todo eso hace que la mente se dispare... ...y que el poema, el verso, el sentimiento te, te salga. De hecho, la Alhambra de Granada está definida... ...como el libro de poemas más lujoso jamás construido... ...creo que es la mejor definición para este monumento nazarín. ¿Es sin duda alguna lo que demuestra la importancia que tiene... ...para todo aquel que la visita, para la propia Granada... ...y para todo el país? es un monumento que está sobre una colina roja y tal vez por eso ha sido objeto de inspiración para muchos poetas que desde su construcción han visitado el monumento con la mirada del que busca un secreto porque dicen que hay muchos versos que todavía hay tesoros ocultos versos en sus paredes y que guarda totalmente pues toda la melancolía de antigua que, que ha podido respirarse en este monumento y hay un poeta granadino bueno tiene muchos embajadores la Alhambra de nada, desde el propio Federico García Lorca hasta Washington Irving, que es el escritor norteamericano, que, se, que fue fascinante y yo creo que fue clave, por eso decimos romanticismo, fue clave en el siglo XIX para universalizar este monumento con los cuentos de la Alhambra. De eso vamos a hablar en unos segundos, porque... Hay un poeta granidio, granadino, ahora un poeta actual, José Carlos Rosales, que publicó hace unos años eh, un libro que es La memoria poética de la Alhambra, donde recoge más de 300 poemas de de, de hace pues de, de los poetas de la Reconquista hasta los poetas actuales. O sea, tenemos por ahí a Garcilaso de la Vega, San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Góngora, Zorrilla. Es que hay un Una larga lista, Rubén Darío, Juan Valera, Juan Ramón Jiménez, Miguel de Unamuno, Lorca, Borges, Álvaro Mutis... Bueno, es, es innumerable la lista. Por eso ese libro merece la pena echarle una ojeada a la memoria poética de la Alhambra y es lo que hemos hecho. Nosotros hemos buceado en ese libro porque además José Carlos Rosales dice que cuando hizo ese, esa recopilación observó que el 50% de la literatura que se ha hecho sobre la Alhambra de Granada pertenece al siglo XX. Este dato indica mucho sobre el monumento. Yo creo que sí tiene que ver mucho pues con la, la reapertura que tuvo en el siglo XX de España al resto del mundo. Yo creo que nos conocieron y a partir de ese momento nos descubrieron esos poetas que llegaron aquí que venían a ver corridas de toros, que venían a ver lo que era este pueblo tan especial y tan pintoresco, mezcla de culturas y con este clima tan extraordinario y eso pues hizo que, que España se abriese al mundo entero y que nos conociesen y que escribiesen sobre nosotros. Claro, ¿y sabes por qué venían del mundo entero a visitar Granada y la Alhambra concretamente? Y España, porque querían ver eh, lo que respiró Washington Irving en los cuentos de la Alhambra, ese escritor norteamericano, o lo que también vivió eh, lo que pasa es que no se pronuncia algo muy bien. El escritor también romántico francés, Chateaubriand, uh -huh. que dicen que todavía está su grafiti, su firma por alguna de las paredes de la Alhambra que todavía no lo han descubierto. Pero precisamente, precisamente eh, eh, Washington Irving se inspiró, vivió. Es que él vivió en la, en la Alhambra de Granada allí y se inspiró mmm, porque conoció a un guía a un guía gaditano, eh, y le contó pues, todas las leyendas y todos esos cuentos eh, urbanos que había en torno a, a, lo, a, a este monumento, y él lo reflejó en su libro. que Desde luego que el libro de Washington Irwin ha dado pie a series de televisión, a dibujos animados, a películas, porque claro, son historias, son cuentos, que ocurrieron en la Alhambra son muy románticos, donde hay princesas, donde hay moros, donde hay héroes, eh, donde hay gobernadores, donde hay escribanos, en fin, hay muchas historias que atrajeron, a, en el siglo XIX atrajeron a tanta gente, a España y a la Alhambra, que lo que, que, que puso este monumento, pues como hemos puesto nosotros lugar al que se merece y al palmeral, como un bien universal. Esa, esa fue eh, precisamente el, el, la aportación de Washington Irving. Así que eh, me gustaría que volvamos a esa recopilación porque eh, también tenemos que poner música de Manuel de Falla. Que, ¿Cómo no? Que él también quedó fascinado como Washington Irving porque tenía una niñera, dicen, que la llamaban La Morilla, creo recordar, y que también le contaba los cuentos y las leyendas que había en torno a la Alhambra. Fíjate la importancia que tiene un monumento y la importancia que tiene también la es tradición que oral. Los siglos Él se, que, se inspiró, es claro. una fascinación, le atrajo. Lo que fue una la cultura la que vive allí, una cultura muy importante en su época, que fue la base también, entre otras cosas, de nuestra cultura. Una mezcla nos ha ayudado a poder introducirnos de esa manera. Pues él escribió, bueno, ha compuesto mucho. Imagínate lo que es eh, escuchar la música de Manuel de Falla en la propia Alhambra, que se han hecho festivales, ¿eh? Pues vamos a escuchar esa música de Manuel de Falla, inspirada una noche en los jardines de España, como así él llama a los jardines de la Alhambra de Granada, de Generalice, porque creo que me has elegido un poema. Pues de esos doscientos y pico de recopilación que había... En, en ese libro es un poema de Oliverio Girondo que habla de la alhambra, la roja y que comienza así. Los surtidores pulverizan una lasitud que apenas nos deja meditar con los poros, el cerebelo y la nariz. Estanques de absintio en los que se remojan los encajes de piedra de los arcos. Alcobas en las que adquiere la luz la dulzura y la voluptuosidad que adquiere la luz en una boca entreabierta de mujer. Con una locuacidad de Celestina, los guías conducen a las mujeres al harén para que se ruboricen escuchando lo que las fuentes les cuentan al pasar. Y para que, asomadas al albaicín, se enfermen de saudades al oír la muzárabe canción que todavía la ciudad sigue tocando con sordina. Cuellos y ademanes de mamboretá. Las inglesas componen sus paletas con el gris de sus pupilas londinenses y la desaparición encarnada de ser vírgenes y como si miraran al espejo reproducen con exaltaciones de tarjeta postal Las estancias llenas de una nostalgia de cojines y de sombras violáceas como ojeras. En el mirador de Lindaraja, los visitantes se estremecen al comprobar que las columnas tienen la blancura y el grosor de los brazos de la favorita, y en el departamento de los baños se suena en la nariz con el intento de catar ese olor a carne de odalisca, carne que tiene una consistencia y un sabor de pastilla de goma. Persianas patinadas por todos los ojos que han mirado al través. Paredes que bajo su camisa de puntilla tienen 37 grados a la sombra. Decididamente, cada vez que salimos de la alhambra es como si volviéramos de una cita de amor. Antonio, magnífica lectura de este poeta argentino, de, este, de estos versos del poeta Cuando están bien escritos es fácil. <ríe> Oliveira yo eh, girondo. Pues, Antonio, también hemos como hemos hablado de ese libro de firmas, hemos hablado del libro de firmas. Washington Irving eh, se dio cuenta porque visitó la Alhambra la primera vez con, junto a un diplomático ruso, era príncipe. Su nombre creo que te lo sabes mejor tú. Ah, bueno, no, lo tengo por aquí apuntado. Era el príncipe <risa> Dolgoruki. Bien, pues ese príncipe, a ese príncipe le debemos pues, el compendio de libros de firma que tiene la Alhambra, porque él vio horrorizado cuando llegó a la Alhambra que todos los viajeros, antes que él, querían eh, pues, perpetuar eh, su paso por este monumento, eh, Pues escribiendo esos grafitis sobre las paredes, escribiendo sus nombres sobre las paredes y como eh, no, no lo entendía, se ve que esa tradición de los libros de, de firma ya estaba anclada en, en Rusia, así que él regaló un magnífico libro, el primero, de a la Alhambra de Granada para que los visitantes en vez de las paredes eh, estamparan mal. su firma en, en el libro en ese libro? Pues la, la primera entrada que tiene el libro precisamente la escribió él para explicar qué es lo que tenían que hacer cuando fuesen a la Alhambra aquellos que iban a visitarla y ante el asombro y, y esa sensación de haber tenido una cita de amor allí en la Alhambra pues no escribiesen en las paredes sobre la amada sino que escribiesen en el libro ¿no? él decía así dice, muchos viajeros que querían perpetuar el recuerdo de su visita a la Alhambra desfiguraron sus muros llenándolos de nombres y pensamientos Con el fin de asegurar una existencia más larga de la memoria de los viajeros y al mismo tiempo preservar el edificio de mayores amenazas, este libro fue ofrecido por el príncipe Dolgorukov. Qué bien. Pues qué bien que hayas rescatado precisamente cómo empieza lo, la, sí. la primera cita. De, del, del primer, primer libro, libro, de la Alhambra de visitas de la Alhambra de Granada, que se ha visitado y además dicen que tardó como 40 años en completarse ese tomo, es el primer libro, ahora la Alhambra tiene decenas de libros de firmas que se, se rellenan y supongo que después de estos tres meses de confinamiento se llenarán más, pero la Alhambra también ha inspirado a músicos, hemos puesto a Manuel de Falla, pero hay músicos actuales, bueno, no tan actuales, de los años 70, yo me quedo con una canción original de los años 70, que Grano de Oro, el vocalista de Los Puntos, Qué bonita. No sé, <ríe> Llorando por Granada, también se ha versionado sí. muchísimo por otros cantantes, Miguel Ríos y otros más. Antes de ponérmela quiero hacer un apunte porque la Alhambra de Granada también y Granada está relacionada con Elche de una manera muy especial. Te lo voy a contar, porque precisamente en el amanecer del 2 de enero de 1492, ese fue el momento en el que en el suspiro del moro se entregó las llaves de la ciudad. ¿A quién se las entregó Abdil? A Gutiérrez de Cárdenas. ¿Quién era Gutiérrez de Cárdenas? Para mí el alcahuete, ¿no? Y sí, como sí, decía el alcahuete, lo, evidentemente, fue lo, que, y... Pero además estuvo en todos los momentos, era muy leal a Isabel la Católica. Después de conseguir la Alhambra y de ya tener todos los territorios, Isabel le cedió unos territorios, entre ellos Elche se lo cedió. Elche estábamos en una zona fronteriza. Los moros estaban al sur y hacia el norte estaba el reino de Aragón. Cuando terminaron y se conquistó, eh, se lo dieron a... Bueno, primero en aquel momento, en el 1244, se lo concedieron a don Manuel, el infante don Manuel. ¿no? A partir de ahí siempre ha ido de señor en señor hasta que llegó Isabel la Católica Y ella se lo cedió a Gutiérrez de Cárdenas, que era el señor de Maqueda. Bueno, pero a partir de ese momento Elche siempre ha estado también, estuvo, bajo los dominios de un señor. Nunca hemos pertenecido a una corona. Hemos pertenecido a un señor. Hemos sido siempre un señorío en Elche. Ha sido una cuestión... Curiosa, e importante. Bueno, pues se lo cedieron y, y a partir de ese momento hemos, hemos seguido de esa manera. Y con sangre, con sangre protestamos porque hubo muchas Por revueltas en eche, que sí. no queríamos ser vasallos de sí. ese señor de Gutiérrez de Cardenal. No ni, es muy querido. Ni de los siguientes. Pero también hay otro personaje histórico que ha sido muy eh, maltratado y es Boabdil, uh -huh. el último rey. Bueno, en Hombre, caso, cuando pierdes nazarí, un imperio. El último, sí. claro, el último rey nazarí que perdió Granada y que dicen, falsamente se lo atribuye a su madre, esa frase de llora como mujer, lo que no pues, supiste defender como hombre, parece que no se lo dijo, pero bueno, ahí está también otra más de las leyendas. el Guabdil, creo que tristemente maltratado por la historia, creo que hizo muy bien, porque gracias a que él dialogó y no peleó, la Alhambra, Granada, los habitantes, pudo entregarse de forma intacta a los reyes católicos. Pero eso es viéndolo desde nuestro punto de vista. Desde ya. el otro punto de vista, <risa> yo creo que no se vería igual, dirían. ¿Cómo? Déjate entregó? la vida allí. Entregó el corazón claro. el corazón de, de todo su linaje. Escuchamos esa maravillosa canción. Sí, porque esa ma maravillosa canción hace mención a ese personaje histórico, como Los puntos es que de mi en... época. llorando por Granada. Sí, ha llorado mucho sí. por Granada. Es verdad que si o hablar en las noches cuando hay luna en la muralla alguien habla? nadie quiere ir en la oscuridad todos dicen que de noche está la alambra, embrujada por el moro. En su alma está encantada por perder un día granada y que lloraba cuando el sol se va, se le escucha hablar, paseando su amargura por la lambra, recordando que llorando por granada. Es verdad que nunca se puede is? a hij vivir siempre en la sombra y a llorarla a la tarde se que se ve entre sombras la figura de aquel modo, hechizada Está encantada por perder um pie granada y que se por perder un granada y que lloraba cuando el sol se va se escucha hablar paseando 101.4 Teleelch Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Son las 9 y 52 minutos y después del Rincón de Cultura y después de hacer este guiño a ese fantasma errante de la Alhambra de Granada Nos vamos a las playas de Elche porque ya saben que termina la primavera y este fin de semana será el primero del verano y muchos de ustedes irán a la playa. Ayer, ayer mismo el equipo de gobierno presentaba el protocolo. No sabremos cuándo se pondrá en marcha, por ello queremos hablar con quien se encarga en estos momentos de la vigilancia, del servicio de vigilancia y socorrismo de forma provisional en las playas de Elche. Él el es el coordinador de día, Antonio Tarí. Muy buenos días, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están las playas en estos momentos? Este fin de semana, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues de momento vamos a encontrar un servicio mínimo de segurismo que estamos prestando hasta que se adjudique el contrato. Y bueno, eh, de semana ha ido poquita gente. Sí que es verdad que los dos fines de semana ha ido bastante, bastante gente, sobre todo el primer fin de semana. Era la novedad, la gente quería salir, hacía buen tiempo. Y la verdad es que la gente respeta bastante, por no bueno, decir, digamos, su totalidad, eh, lo que es el espacio. O sea, cuando se, se coloca en su espacio, se van... No, no, quieren, no tienen por qué estar encima de la orilla, o sea, hay mucha arena por detrás pues, para buscar tu, tu espacio, tomar el sol y luego bañarte y volver allí. O sea, que imagino que a partir de ahora será parcelado. Sí, sí pero de momento eh, todavía no se ha empezado a parcelar, no a reparcelar con cintas eh, los, eh, toda la playa. No, de momento se ha empezado, se sigue todo igual. Imagino que poco a poco se ha escalonado, porque tampoco puedes intentar todas las playas reparceladas en un mismo día. Imagino que poco a poco pues empezar a reparcelar Y pues, para todas las medidas también de horarios, de juegos y demás. Bien, pues este fin de semana os toca a vosotros, a los vigilantes y a los socorristas, que todavía no, no contáis con ese refuerzo de los controladores que han sido contratados, 24 corresponden a Eche por la Generalitat Valenciana. ...a vosotros os, os, eh, os toca controlar eh, que se cumpla por lo menos la distancia, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué estáis controlando? Que si hay bandera roja no se bañen... ...y en fin, hacer un servicio dentro de lo que cabe eh, nor normal. Sí, no, prácticamente un servicio normal. Hasta ahora digo, no ha habido ningún tipo de problema. Algunos usuarios se han acercado, pues para... mira, es que se ha puesto muy cerca... ...pero en principio, que digo, la gente se está comportando bastante, bastante bien. No ha habido ninguna incidencia así grave cualquier cosa pues avisa a la policía y son ellos los que realmente toman la, la decisión. Y eh, estamos, es no, no, sí, verdad que lo digo, ha sido ha acompañado el tiempo, no ha habido ningún día de bandera roja ni nada, con lo cual pues de momento es que, que ha ido todo muy tranquilo. Bien, pues vamos a ver, ¿nos puedes recordar lo que el protocolo dice que hay que hacer cuando comience eh, la temporada de turística, cuando comience, que, que va a ser ya, prácticamente a partir de la próxima semana, eh, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues lo más importante es que se van a parcelar con unas cintas de PVC y que van a tener a su espacio, hay que intentar respetarlo. También el tema de los juegos de los niños, sobre todo a la orilla, pues también se, se va a prohibir. Habrá que pues, jugar donde esté la parcelación e intentar pues mantener la distancia de su vida dentro de lo posible. El tema de horarios, tema va a ser importante, sea de 9 de la mañana a 11 de la noche, teniendo en cuenta que a partir de las once va a empezar la limpieza y que pues, a partir de las 9 de la mañana se podía ir a la playa. Y el tema del aparcamiento, también lo va a también la policía, la policía local, es que haya rotación para intentar que la gente, eso, que la mayor cantidad de gente pueda ir a la playa, pero rotando, que no lleguen ahí aparquen por la mañana a las nueve de la mañana y hasta las diez de la noche, intentando que roten para que la gente pueda bajar, pueda bajar a la playa. Eso qué, es lo más importante que hay que tener en cuenta. ¿Y, ¿Y cuáles van a ser las competencias de los, de los muchachos o los mucha, las muchachas del Servicio de Salvamiento y Socorrismo? ¿Las mismas? Las mismas. A fecha de hoy, las mismas, que va a ser del tema del socorrismo, ya que vienen estas 24 personas para ayudar con el tema de, de control de, de espacios, y facturación y demás. Desde el momento tenemos indicado solamente el tema de, de salvamento, socorrismo, de curas, todo el tema de ambulancia. Pero en principio, ya todo el tema de seguridad se va a encargar estas estos 24 personas, controladores, junto con policía local. Día, día se está encargando de forma provisional, pero ¿ustedes eh, optan a la adjudicación del servicio? Sí, ha habido un concurso, no hemos presentado, Hay que otras empresas, y estamos a expensas de que se adjudique el servicio, sea nosotros, sea otra empresa, para que ya empiece el servicio definitivo. Que imagino que será en un breve espacio de tiempo. Muy bien, pues muchísimas gracias, Antonio Tarí, por explicarnos algún consejo, alguna recomendación para terminar. Sentido común, pero no solamente en las playas, en todos los lados. Sentido común vamos por la calle, hay mucha gente que va sin mascarilla, mucha gente que ya hace grupos. Hay que tener en cuenta que el virus sigue, aunque ya poco a poco se vaya reduciendo, gracias a todo lo que estamos haciendo, o está haciendo el, todo el mundo, pero hay que tener en cuenta que sigue estando. Pues muchísimas gracias Antonio Tarrí, coordinador de día. Para nosotros. 101.4, tele -Elch, Radio Marca.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 Restaurante Espacio, Quiles, Salones Jackpot, Ace Broker Group, Gesdemo, Restaurante Franja Estadio, Painbee, Restaurante Catona, Juan Agulló Citroën, Nautic Antonio, Romautos Concesionario Mazda, Salones Agulló Alonso, Caracter, M Solers, El Hogar del Profesional, AXA Itaiport y Material Escano. Recuerda...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 Cuando son las 10 de la mañana y tenemos 23,6 con 6 grados de temperatura, damos la bienvenida a quienes nos siguen en esta segunda hora del programa La Glorieta por nuestra señal de tele. En la primera parte hemos hablado de teatro, de cultura y también de ese protocolo que ayer el equipo de gobierno puso en marcha o va a poner en marcha en las playas ilicitadas con la repartelación, las limitaciones de juegos y también de estancia en las mismas debido a las normas eh, que se han implantado y que se deben implantar en la etapa llamada nueva normalidad, en la etapa post-COVID. Y ahora, en esta segunda parte del programa, vamos a hablar de turismo, porque este sector se enfrenta a la peor crisis de su historia y el gobierno de Sánchez lo sabe y por eso ha aprobado un plan para impulsar el turismo que incluye 4.200 millones de euros. Saben que la principal industria de este país. Lira, un plan que contempla campañas promocionales para incentivar el turismo nacional y nosotros queremos saber si este plan va a ser un salvavidas sólido, eh, donde con agarrarse o pa, eh, no va a servir para evitar el hundimiento. Por ello tenemos con nosotros a Esther Guilaber, la presidenta de la patronal de Empresas Turísticas de Elche. Muy buenos días Esther. Hola, muy buenos días, Rosmarín. ¿Qué valoración me puedes hacer de ese Plan Nacional de Turismo? ¿Es el que esperaba el sector? A ver, nosotros entendemos que, desde luego, es positivo que se presente un, un plan de medidas para el sector turístico. Era absolutamente necesario. Eh, el importe económico es importante, eh, sobre todo en, en los préstamos ICO pero lo cierto es que hay una, hay, una, hay una medida en la que absolutamente todo el sector turístico está de acuerdo y se estaba demandando y parece que el gobierno había, bueno, lo había visto con, con buenos ojos, hablo de, de la extensión o prolongación y flexibilización de los ERTEs y este plan turístico no se… ...no incorpora esta medida... ...se está trabajando en paralelo... ...pero no se, no, no se habla de esta medida... ...que es la que yo creo... ...que es la medida estrella... ...y que puede contribuir... ...en, en, en buena parte... A, a la no destrucción del, del tejido empresarial turístico de esta comunidad y de, y, de, y de todo el país, por supuesto. Entonces, teniendo eso en cuenta, que no se, que no se ha adoptado esa medida, que, que todavía, desde luego, esperamos que se pueda, se pueda llegar a ese acuerdo. De hecho, sabemos que, que, las, que los sindicatos y las organizaciones empresariales ya han llegado al acuerdo de esa de esa prolongación. En fin, que esperamos esa medida como Agua de Mayo, que es la que de verdad entendemos que puede, que puede hacer de acicate, que puede ayudar muchísimo al a sector. ¿Pero vosotros habéis puesto un plazo para la prolongación del ERTE? Bueno, los ERTE es por fuerza mayor, están hasta finales de, de mes, hasta finales de este mes de, de junio. Por lo tanto, estamos un poco ya en tiempo de descuento para que, para saber qué va a pasar el 1 de julio, ¿no? Si vamos a poder continuar con esos ERTES o muchas empresas van a tener que convertirlo en una extinción definitiva laboral de muchos de sus trabajadores o se va a tener que, que abrir otro expediente de, de regulación de empleo por causas organizativas, económicas. Como te digo, que esa incertidumbre en la que nos movemos cuando estamos ya Finalizando ese, ese periodo que se marcó por el gobierno eh, de ERTES por fuerza mayor, es pues como te digo, hasta el último día de este mes de junio, pues bueno, pues como digo, entramos ahí en, en, en bueno, pues empresas ya muy complicadas y manejar esa incertidumbre con los, con los trabajadores, pues, pues no es bueno para el sector. ¿Vosotros qué pedís? ¿Que se prolonguen hasta, hasta, fin, bueno, hasta se septiembre, pidiendo, se estaba, diciembre? Se estaba, pidiendo, se estaba pidiendo por parte del sector a nivel nacional hasta final de año. Si bien es cierto que el gobierno donde se había manifestado que lo veía con buenos ojos era hasta el 30 de, de septiembre, que bueno, eh, desde luego sería positivo, por supuesto. Claro, porque abarcáis la campaña de verano que comienza este fin de semana con claro. eh, precisamente el abandono del estado es, de alarma y la apertura. Abandono del estado de alarma y apertura de. ...de fronteras tanto bueno, internacionales y también bueno, uh -huh. apertura de movilidad dentro, de, dentro del país. Y, y por eso quería saber con qué expectativa en el, sí. se enfrenta el sector a esta apertura, a, esta, a este desconfinamiento. Pues la palabra clave sigue siendo incertidumbre absoluta. Los hoteles, la mayoría de los hoteles continúan, continúan cerrados... Pero es cierto que ya se han ido fijando fechas pues, de principios, mediados de julio, para, para, para ver cómo van las reservas. Se acaba de abrir ese, esa posibilidad de, de reservar y es también, bueno, pues cómo, cómo va a responder el, el mercado. Pero a día de hoy eh, la incertidumbre es lo que marca absolutamente... Eh, al sector, ¿no? las expectativas que pueda tener. Ahora mismo no, uh -huh. no somos capaces de, de, de saber lo que va a pasar. Vosotros reclamabais los certes no están incluidos en el plan, pero en ese plan uh -huh. sí que esos 4.200 millones de euros supongo que servirán para, hemos remarcado esas campañas promocionales con el fin de asegurar las reservas. Vosotros uh -huh. pensáis que la Costa Blanca va a ser eh, nuestras costas, van a ser un atractivo turístico. Se está, se está aprovechando por parte de Visitelche, del Ayuntamiento de Elche, Este, este tiempo para realizar esas campañas promocionales? Bueno, desde luego desde, desde AET, desde la Asociación de Empresas Turísticas de Che, pues bueno, echamos en falta el que, el, que se estaba, el que se estén ya llevando a cabo, como están haciendo otras muchísimas ciudades, el que se pongan en marcha acciones de, de promoción de la ciudad. Creo que dentro de la complicación del sector, pues. pues pues él se puede tener un buen papel porque es una ciudad mediana, porque tiene costa y creo que, que podemos, desde luego, ser atractivos para, para ese turismo nacional que entendemos que va a ser este verano el, el que, bueno, de alguna manera va, va a facilitar esa ocupación de hoteles, de esa actividad económica. Y, como te digo, estamos en falta el que, el que ya se estén llevando a cabo eh, campañas de promoción de la, de la ciudad. Llegan tarde. Pues yo creo que ya deberíamos, desde luego creemos que ya deberíamos haber puesto en marcha estas acciones. También es verdad que desconocemos si, si se van a poner en marcha en breve, eh, pero creo que sí, que, sí, que debería, deberíamos estar ya en ello. La pasada semana el concejal de turismo decía que Elche está trabajando precisamente en llevar a cabo una campaña de promoción para el turismo nacional sobre todo. No, pues fenomenal. Quiero decir que al final lo que, lo que, lo que digo es que nosotros desde la asociación desconocemos ese, ese proyecto o ese plan de promoción. Desde luego si se está trabajando en ello y se piensa sacar en breve. Pues, pues sería fantástico. Pues estaremos a la espera. Y de esos 4.250 millones, además de los préstamos ICO, ¿habrá también dinero para los bonos vacacionales, que también es otro de las reivindicaciones del sector y uh -huh. que es también uh -huh. un, eh, pues un acicate para uh -huh. eh, sí, impulsar sí. y para atraer? Bueno, claro, todos hemos oído y conocido otros planes en, en, en otros países, como el que hacía referencias en Italia, ¿no? esos bonos para fomentar la demanda, esos bonos directos, a las familias para, para consumir eh, turis, turismo nacional. El plan que se presentó ayer por el Gobierno no incluye ninguno de, estas, de estos bonos para fomentar, fomentar la demanda y sí que es cierto que era una, una de las, eh, ¿no? uno de los reclamos de, del sector. Sí que es verdad que se anuncian planes de, de promoción muy ambiciosos, absolutamente necesarios, pero en este sentido bonos de, de, para el fomento de la demanda no, no están incluidos en el plan. Desde AET, no sé si ya conocéis el contenido de ese protocolo que ayer mismo el equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Elche presentaba para eh, usar las playas este verano. Sí, bueno, lo hemos conocido esta mañana a través de vosotros y del resto de medios de comunicación las distintas medidas que se van a poner, que se van a poner en marcha. Parece un plan, desde luego, ambicioso y Y estricto. En principio, pues bueno, ya sabemos que este verano, pues lo va a marcar la seguridad, es la que va a marcar todas las acciones. Entendemos que, bueno, que habrá una cierta flexibilidad y que a medida que avancemos a la respuesta del público pues se pueda un poco flexibilizar eh, algunas de las medidas que a priori parecen bastante exigentes. ¿Estáis en alguna mesa de diálogo, en alguna plataforma para poder reuniros durante ya eh, estos días de verano con el equipo de gobierno para mejorar la campaña turística aquí en la ciudad? No, no no. Desde, no, no. No no se nos ha convocado para ninguna ninguna mesa de diálogo desde, desde el pensamiento. Eh, ¿Veis con buenos ojos eh, el que en, durante las fiestas de agosto algo se realice o se mantenga? Claro, yo creo que es importante que, que, claro, que, que seamos capaces de, de llevar a cabo las acciones que, que, bueno, pues que las condiciones y las circunstancias nos permitan, pero para ofrecer un cierto atractivo a, a nivel turístico, ¿no? para que nos visiten, dar, dar esa excusa tan, tan necesaria para que nos visiten desde otros puntos del de, de país ¿no? y de las ciudades más, más próximas. Yo vamos, creo que sí sería positivo mantener algunas acciones. Hemos dicho al principio que este sector se enfrenta a la peor crisis de su historia. ¿Está de acuerdo? Estoy absolutamente de acuerdo. Creo que, que nos enfrentamos a la peor crisis y, además, a, a, a estas alturas todavía marcada por una incertidumbre absoluta que no solo no solo nos impide eh, ver qué va a pasar este verano, sino ya a partir de septiembre o ¿no? hasta final, hasta final de año. Creo que, que la incertidumbre y el, el, el no poder trabajar unos planes a, a corto y a medio plazo ...pues desde luego marca, marca la trayectoria del sector... ...y la crisis, bueno, eh, incomparable, vamos... ...yo creo que no, no, no hemos vivido nada, nada similar. ¿Qué podéis pedir al Ayuntamiento de Elche... ...que es la administración más cercana? Porque del Gobierno central ya tenemos este plan de turismo... ...del Gobierno valenciano también, el Chimo Puig... ...el presidente en días anteriores, creo recordar... ...que también ha anunciado ayudas para el sector de turismo... ...¿qué, qué esperáis vosotros? Bueno, nosotros desde... ...llevamos varias semanas con las las medidas que queremos que creemos que podrían funcionar desde luego ese ese plan de promoción que vemos absolutamente necesario también propusimos esos, esos bonos eh, para fomentar el consumo en el en comercio y en, y en y en el sector turístico esos bonos que bueno que la administración eh, asume parte de la cuantía de ese bono y entonces bueno pues eh, facilita al al, al cliente el, el que bueno que pueda consumir con un con unos descuentos eh, que creemos que puede tener un impacto económico importante con una inversión contenida, en cualquier caso, y seguimos insistiendo en, en, en estas dos medidas fundamentalmente. Esto es lo que proponéis, pero ¿qué teméis? Porque supongo que habréis empezado ya a cuantificar el impacto negativo que está teniendo esta situación sobre el sector turístico aquí en Elche. Claro, lo que pasa es que podemos, podemos cuantificarlo hasta la fecha, ¿no? Nos eh, es muy difícil proyectar eh, lo que va a pasar a lo, a lo largo del verano. Yo creo que van a ser decisivas las próximas semanas, vamos a ver qué respuesta tenemos al abrir fronteras, vamos a ver eh, qué respuesta tenemos de, de, de los extranjeros y si, si van a seguir viniendo y, y en qué medida, y luego, bueno, pues si conseguimos ser eh, atractivos para, para el turismo nacional, que en principio como decía hace unos minutos, yo creo que debemos ser atractivos porque somos una ciudad eh, media y porque tenemos esa costa que, que, bueno, pues que nos, va, nos, nos, nos hace destacar. ¿no? Pues demoledor es eh, el contenido de esta entrevista, de Esther, porque sí. si se van a abrir las fronteras y todavía no sabéis el sector turístico que va a pasar, la incertidumbre también es el peor enemigo para la economía. Es el peor enemigo, pero, pero segurísimo, segurísimo. Uh -huh. Pues toda la, de ahí la importancia la importancia del tema de los ERTE, de la flexibilización y prolongación, porque al final eso es lo que permite a las empresas turísticas es adaptarse a la demanda a medida que vayamos avanzando en el tiempo, adaptar eh bueno, o pues adaptar las plantillas a, a a la demanda que se está teniendo en cada momento por esta incapacidad y esta incertidumbre que tenemos de de de, de saber lo que va a pasar. Entonces, por, por eso es tan importante esa medida. ¿no?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 Que tu solidaridad no separe en nuestras fronteras. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org barra emergencia coronavirus y colabora. Igual estás escoltantes de anuncio mientras busques aparcament. Igual estás pegando voltes y mes voltes. Igual ya comences a afartarte. Y igual al teu costado tens un carril bici que diario temps. Fum i escoltar anuncis com aquest. Si o penses bé, anar en bici a treballar està molt ben pensat, no creus? Repensem els. Regidoria de Mobilitat, Ajuntament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 Ja está en marcha la campanya del programa d'ajudes per al pagament del rebut del impost de vens immobles de 2.000 dèc. S'ho a través de la seva electrònica cd.elche.es o en qualsevol oficina o mac fins al 30 de juliol. I si compleixes els requisits, la ajuda pot ser de fins a 150 euros. Més informació en elche.es/ajuntaments.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 Sí, per educar és cosa del coraç. Ara més que mai evitem riscos. La colaboración ciudadana és molt important, per tu, pel teu veí, pel teu avi, per les persones que tots els dies treballen desinfectant i metejan la ciutat. Llança els teus guants i mascaretes usades a les papereres, al contenedor Waalabroos van dit huis, ja, ziet entre tots. Eviteren we kaagmente de de propagatie van de Covid danau. No abandones de stukwands, deposita ze naar de papieren of container. Aquest gest, en de hulp tots, is een conseil durva ser en ayuntamental.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 El Corta Motor, tu concesionario San John, en Elche Sor José Pan 35 y en sanjonalicante.com. Tele Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Hemos llegado a las 10 y 21 minutos, justo hemos llegado al tiempo de la información local, porque ya está con nosotros Iciar Martínez. Buenos días. Buenos días, Iciar. Ya estás aquí con nosotras. No ya hay ningún, ningún varón, así que <ríe> hay que hablar en femenino. Iciar Martínez, eh, ¿qué tenemos? Hoy hemos comenzado en nuestro programa La Glorieta, hemos hablado con la presidenta de AETE, de la Asociación de Empresas Turísticas, precisamente, de, esa, de ese plan de protocolo que ayer el equipo de gobierno dio a conocer sobre el uso de las playas. Hemos hablado también de esa apertura inmediata que vamos a tener este fin de semana de las fronteras uh -huh. y la verdad es que el sector turístico atraviesa por una de sus peores crisis de la historia, por la peor crisis de su historia y además abre la desescalada, el desconfinamiento, el tiempo post-COVID con incertidumbre, que es lo peor que puede, uh -huh. que puede tener un sector para planificar. ...se encuentran desamparados y es que juega muy buena parte la playa... ...y precisamente es que ayer conocimos cómo vamos a tener que ir a la playa... ...y es que hay muchas restricciones, esto también puede pues, poner en duda... ¿no? ...los traslados o, o el turismo. Bueno, pues las playas en Elche en concreto eh, se van a sectorizar... ...en unos 100 metros, esto quiere decir que no van a ser las parcelas... ...familiares de otros municipios sino más amplias, van a estar divididas... ...por pasillos de 6 metros que se van a limitar con unas cintas rojas... Y en total en el hecho va a haber 53 sectores a lo largo de los 9 kilómetros. Hay playas como por ejemplo el Pinete, la Marina y los Pesqueres del Rebollo que van a configurar un único sector y se van a abrir a las 9 de la mañana. No se van a cerrar como tal pero a las 11 de la noche los tractores... Van a llegar a la arena, entonces va a ser inviable, también como decía el alcalde Carlos González, estar a esa hora en la playa. ¿no? A lo largo de toda esta semana se van a sectorizar y de 7 a 9 de la mañana será cuando se pongan esas franjas que van a limitar los sectores en cada una de las playas ilicitanas. Lo comentaba el alcalde ayer, Carlos González. posibiliten el que se pueda circular por ese canal frontal de la línea de Pleamar y que se pueda también circular entre los sectores con los pasillos intermedios. Creo que esa es la idea fundamental que, que nos gustaría compartir con ustedes. Hay también otro elemento que es necesario implementar para esa dinámica que, tienen que, que tenemos que desarrollar en las playas y es poner en marcha Un horario de aperturas, algo absolutamente necesario, un horario de apertura y de entrada en servicio de las playas. Las playas abrirán a partir de las nueve, lo que significa que solo se podrá eh, hacer uso de la playa a partir de las nueve horas de la mañana. ¿habrá un bueno, pues tendremos las playas cerradas este verano mm. de, a primera hora y por la noche, eso a partir es. de las 11. Y también el aparcamiento va a ser rotativo, eso sí, solo en, el, en una parte de Arenales del Sol, que es el aparcamiento este de tierra hay al lado del Flot de Galván, en el Carabasí. Mm. Y la avenida de San Bartolomé de Tirajana y la calle de Albacete también se va a aplicar un balizamiento de zona verde y solo, en estos tres sitios que acabo de comentar, solo se va a poder estacionar durante cuatro horas. ¿Qué pasa? Que un coche de la policía local va a identificar las matrículas cuando estacionen y en esa lectura de matrículas también van a poder ver cuánto tiempo lleva el coche estacionado. Entonces, si sobrepasa ese, esas cuatro horas, podría haber una, una sanción en ese caso. ¿no? Y bueno, también eh, para entrar y para salir, ayer comentaron que no va a haber unos puntos de acceso como tal, pero sí, por ejemplo, en Arenales del Sol, que hay plataformas, algunas serán de entrada y otras de salidas para no poder cruzarnos, no se va a poder jugar en la playa, en la orilla de la playa, la sectorización se va a hacer a partir de seis metros desde la orilla de la, de la playa, no se van a poder tampoco llevar colchonetas, los niños de seis años van a tener que estar acompañados, los juegos infantiles van a estar cerrados, en fin, una serie de normas la mayoría, eh, para asegurar esa distancia social. ¿no? Y Una buena noticia que sí que nos llevaba desde, desde playas es que se va a crear en el Carabasí un espacio libre de humos. Y esto eh, lo anunció ayer el edil de playas Carles Molina porque ha habido una recogida de firmas de los vecinos de Arenales del Sol. Y han recogido 1.300 firmas y lo han conseguido. Pondrán ese espacio libre de humo en el Carabasí este verano. O sea, donde no se podrá fumar. Uh -huh. El Carabasí, que es una de las playas... Eh con más, eh, pues con más, eh, aparte de con más espacio, pues eh, una de las eh, de las playas más importantes de nuestro litoral natural, pues para intentar preservarla eh, y, que, y que este espacio sea un espacio sin humos donde eh, se invite a no fumar, a que sea un espacio eh, saludable, biosaludable. Y, y continuamos Bueno, continuamos En el chat también, cambiando de tema Se han ha habido a partir del fin de semana pasado Más siquieros porque se han reanudado las bodas civiles Con posibilidad de seguirlas vía online ¿eh? Vía streaming El pasado sábado se celebraron los dos primeros enlaces Hubo 13-21 invitados Este fin de semana va a haber más siquieros porque van a haber más bodas civiles, hasta un 75% de las forza van a ser con más invitados. Y decían desde el Ayuntamiento que durante todo el confinamiento se han aplazado 44 enlaces eh, y se han pospuesto para, para finales de año. Margantón, eh, la deidad de culturas, fue quien ofició las dos primeras bodas post cuarentena. Además también se retransmite en, en, en streaming, con lo cual los invitados no están físicamente en el salón de pleno, pero sí que están eh, siguiendo la, la ceremonia y también están interactuando con, con las parejas. Así que yo animo a todos a que vayan volviendo, porque yo creo que a tanto a mis compañeros como a mí nos encantará seguir haciendo haciéndola estas celebraciones y bueno, poco a poco la vida continúa y eso es esa es la visión que tenemos que tener. Pues sí, eso es una buena noticia, uh -huh. que las bodas civiles vuelvan al Salón de Plenos del Ayuntamiento. Desde luego. Bueno, hoy qué tenemos para hoy? El alcalde ayer se reunió de forma telemática con ministros de Seguridad Social y los alcaldes de las principales ciudades del país para coordinar esa puesta en marcha del ingreso mínimo vital y en el se van a beneficiar de esta ayuda de alrededor de 4.000 familias. Pero hoy van a desgranar más asuntos eh, sobre esa reunión porque el alcalde y el edil de bienestar social, Mariano Valera, nos han convocado a los medios de comunicación para dar cuenta de, de lo tratado en esa reunión. Pues hoy, es importante. Uh -huh, hoy también hay junta de gobierno local. Se va a hablar seguramente del mercadillo de arenales, de esa nueva reubicación, a uh -huh. ver si, si sabe dónde se puede instalar. Y también hay una mesa de diálogo social, también el equipo de gobierno se reunirá con los agentes sociales, Cedelco, los empresarios, eh, los sindicatos, en fin, una retaila de, de previsiones que tenemos para hoy. Pues muchas gracias Iciar, continúas trabajando con Marga García y a la una volvéis las dos para contarnos más noticias. Eso es, a la una estamos de vuelta con toda la actualidad local. Los oyentes ya saben que la cita es importante porque hay junta de gobierno donde se realizarán acuerdos y eh, esa rueda de prensa del alcalde para dar a conocer... Lo que ayer se, se dijo en uh -huh. esa reunión de alcaldes valencianos eh, con respecto a cómo el ayuntamiento va a gestionar ese ingreso mínimo vital. Es, serán algunos de los titulares. Digamos. Que en el que hay 4.000 familias uh -huh. que podrían beneficiarse de ese sueldo mensual. Muchas gracias, Iciar Martínez. Muchas gracias, a vosotros. Estamos de vuelta. Que tengas un buen comienzo de verano. Gracias igualmente. Disfruten. Nosotros continuamos esta ronda de noticias y lo hacemos con nuestro compañero Paco Gómez. Con la actualidad deportiva ya saben que el Elche está ya preparado para jugar hoy un nuevo partido contra el Girona. Hola, buenos días. Vuelve el fútbol. Partido de altos vuelos esta tarde a las siete y media en el Martínez Valero. El Che y Girona disputan plaza de playoff, tan solo separados por dos puntos. Pacheta ha convocado 22 jugadores. Tiene las bajas de Iván Sánchez por sanción y de lesión por, en este caso, Nuque y Víctor Rodríguez. Nuque sufre unas molestias en el aductor. Las altas también son tres, Jonatas de Jesús y Tequio, que ya se han recuperado de sus lesiones, y Óscar Gil, el técnico ilícitano, ha vuelto a confiar en cuatro, los cuatro canteranos que, está en, que están entrando en las convocatorias, Nacho Pastor, Johnny Álamo, Diego Brí y Mourad. De nuevo habrá reestructuración en el once titular, sobre todo ante la falta de Iván Sánchez en el centro del campo, y también la vuelta de Óscar Gil y presumiblemente de Jonatas en la punta de ataque. El técnico blanquiverde, Reconoció en sala de prensa que él es el único responsable de todo, de las decisiones, asumió críticas y errores, y que su cambio de discurso bajo su punto de vista no es ningún error. Pacheta. Admito los errores, claro que sí, y me equivoco, por eso digo que me equivoco todos los días. ¿Que el mensaje puede ser erróneo. No, porque ten teníamos 46 puntos cuando lo teníamos y prácticamente, eh, a ver, yo creo que nos faltan todavía un par de puntos para, para mantenernos matemáticamente y para tener todo... Eh, mucho más tranquilo para estar todo, pero eh, lo que veía es que eh, entrenar 11 partidos para 3 puntos, veía jo, que, que es, es, eh, teníamos que intentar un poco más, ¿no? pero es, es evidente que ese mensaje se pues, cala de distintas maneras, Entonces, por eso te digo que ¿dónde tengo que estar? Centrándome en lo mismo, centrándome en el Girona, hablar del Girona y nada más que del Girona. Pues en el Girona está la clave para volver a puestos de playoff porque con la victoria sorprendente del Mirandés, equipo recién ascendido que anoche ganaba en campo del Huesca, un gol a dos, el Mirandés se ha colocado en sexta posición y le ha arrebatado el puesto de playoff al Elche Club de Fútbol que ahora cae a la séptima plaza y está a un punto de playoff, pero si los blanquiverdes ganan hoy al Girona automáticamente volverán a ingresar en puestos de promoción porque el Girona está a dos puntos es sexto clasificado y el Elche les adelantaría, así que toca ganar esta tarde a partir de las siete y media, media hora antes desde las siete lo contamos en marcador aquí en TeleElche Radio Marca, buenos días Buenos días, Paco. Pues eso es lo que deseamos. La victoria para el Elche Club de Fútbol. Y ya cerramos la ronda de noticias con la información meteorológica. Vicente Bordonado lloverá hoy. Muy buenos días. Muy buenos días. Últimos coletazos de la primavera. Durante esta madrugada y a primeras horas de la mañana se han registrado algunas precipitaciones muy débiles. En pedanías orientales prácticamente se ha recogido menos de un litro por metro cuadrado. Conforme vaya avanzando la mañana seguirán llegando intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, viento en calma puntualmente flojo de componente este. A partir de mediodía y ya de cara a la tarde tendencia a cielos poco nubosos, algunas nubes aisladas, el protagonista será el viento flojo de Levante. Hoy alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer, máximas que en buena parte del territorio van a rondar los 27-28 grados. Y para mañana sábado, último día de la primavera, ya que el verano astronómico oficialmente va a entrar a las 23 horas y 44 minutos, mañana tendremos ya una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas que suben máximas en torno a los 28 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 20 grados, y el domingo, primer día del verano astronómico, con el avance de la más de aire tropical continental, cielos despejados, temperaturas que van a seguir subiendo máximas en torno a los 29 grados. Para la semana que viene, la primera semana del verano, con la masa de aire tropical continental, tendremos garantizada la estabilidad atmosférica con cielos despejados y ligero ascenso de las temperaturas máximas que van a rondar los 30-31 grados conforme vaya avanzando la semana. No van a subir demasiado debido a que, a partir de las horas centrales del día, se irá activando el sistema de brisas con vientos flojos de sureste y esto va a frenar el ascenso de las temperaturas. Al mismo tiempo, los valores Térmicos nocturnos eh, van a ser algo más elevados por encima de los 20 grados. Hasta luego. 101.4 Radio Marca.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 Con Alonso. Estamos en la recta final del programa La Glorieta de este viernes 19 de junio. Son las 10 y 37 minutos y tenemos 24 grados de temperatura. Hace dos días eh, que el presidente Pedro Sánchez anunció esa contratación de 100 expertos de élite, la mayoría economistas, también hay sociólogos y algunos científicos destacados, para configurar un plan post-COVID que aporte esa hoja de ruta a seguir para afrontar con éxito los retos de España de los próximos años. Pues hoy queremos hablar con el vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, Vicente Llopis Pastor, sobre esta estrategia. Muy buenos días, Vicente. Eh, buenos días y encantado, como siempre, de estar con ustedes. Nosotros más, porque, bueno, los economistas, parece que Pedro Sánchez, con esto del comité de expertos, os ha puesto el sobrenombre de sabios. Porque sabréis, <risa> bueno, sabréis e efectivamente pero, hacernos sí. salir de esta pesadilla. Mejor. Sí, sí. Bueno, lo de sabios es una bonita palabra, pero hay que ponerla entre comillas también, porque nosotros sí que somos capaces de discernir, de estudiar, de proponer ideas, y, en fin, y inclusive, inclusive de trasladar eh, experiencias tenidas en otros tiempos. Eh, lo que, eh, y el comité ese nombrado por el presidente del Gobierno que son 100 personas de cierto prestigio en el mundo académico sobre todo ¿eh? y que forman parte pues de distintas universidades y centros formativos ¿eh? y yo creo que pueden hacer una buena labor aunque para mí ¿eh? para mí particularmente creo que también debería haberse incluido a personas pragmáticas, eh, quiero decir, eh, no no académicos, ¿eh? sino gente pues que empresarios o o gente que vive la economía pues, como actividad y los catedráticos, que eh, yo he sido profesor de la universidad, no es que los mismos valores, pero que son más teóricos que otra cosa. ¿no? Claro. A mí me parece, me parece una, una buena solución, porque eh, por una cuestión, porque eh, en él se incluyen eh, economistas eh, eh, de, de cierta... Eh, es que es in, inevitable, ¿no?, que como sociedad pues cada uno tenga una, un pensamiento o una ideología y entonces en este caso eh, Sánchez no ha creado ese comité de eh, economistas afines al PSOE, sino economistas de todo tipo, ¿eh? más liberales menos liberales, etcétera Lo que le ha valido las críticas de los economistas socialistas es, Exactamente, claro, de sus propios, bueno, sus propios, los, los afines, pues eh, al SOE, pues se la, la han recriminado un poco, de ¿por qué acudir a esa otra cosa? A mí me, a mí me parece, sin embargo, que es correcto. ¿eh? Eh, pero no, es, pero es la correcto. pregunta, eh, Vicente, que sí. nos hacemos todos es: ¿vosotros los economistas sabéis lo que hay que hacer para salir de esta crisis con éxito? Bueno, eh, sí que lo sabemos, y, y lo podemos resumir, ¿eh? Y, y no son los primeros casos que se dan aquí. Eh, mire, el, una experiencia que hubo hace ya más de 100 años, que fue en 1890, que pasó algo parecido aquí, pero en Argentina, eh, el, un economista eh, alemán que, que trabajaba en, en Argentina, que es un tal Gessel, ¿no? lo que vino a decir es que ante situaciones de esas lo que hay que hacer es que circule el dinero. Hacer circular el dinero. Si se hace circular el dinero, entonces es como, o, como se, eh, se incentiva la economía. Y para ello, pues eh, hay que movilizar todo posible eh, por los recursos financieros. Y con esos recursos financieros, que es el flujo circular del dinero, se activa la economía. Eso en, en líneas generales. Y luego, una vez puesto, pues hay varios caminos para solucionarlos, ¿no? Y, normalmente, ¿eh? los caminos son o por un camino, digamos, eh, liberal. Un camino liberal quiere decir que eh, se asuma y continúe la libertad de empresa, la iniciativa privada, eh, las la empresas que compitan, etcétera, etcétera. ¿Eh? Esto mmm, es un camino pero liberal. Otro camino podría ser el camino socialista, es decir, eh, que las empresas estén controladas por el Estado, que se fijen determinadas cuantías o cupos, que esté vigilado por una autoridad superior, que en este caso sería la Unión Europea, que posiblemente nos dará dinero, no sabemos cuánto, pero quizá menos de lo que esperamos. Y otra vía será la nacionalización, vía de la nacionalización, que es la que eh, asume. Eh, el partido Podemos. Esa vía de, na de nacionalización, yo creo que no, es, no cabe en estas ocasiones, y yo diría que, que lo que hay que hacer es eh, ir por una vía liberal o, si quiere, social, socioliberal. Y para ello lo que hay que hacer es eso: insuflar dinero al sistema. Ese dinero vendría de que las acumulaciones que las hay, eh, o el papel de la banca, que por ejemplo está recurriendo al Banco Central Europeo. A, a, a ingentes cantidades de dinero que recibe con un tipo de interés negativo del 1%, es decir, un banco X recibe mil millones del Banco Central Europeo, se los queda a él y luego se le devuelve, pues, eh, bueno, no, el 1% menos, 999 mil millones, lo que sea. Y, y ha ganado dinero solamente por entrar y salir en una cuenta. Lo que tiene que hacer es que, eh, sobre todo, debe tener un papel importante la banca para financiar eh, todas las iniciativas que hayan que, que creo que son muchas y que son necesarias ¿no? eh, esta sería la clave ¿no? y, lo des y después eh, volver a, quizá a medio plazo a estructurar un, una economía pues, eh, de signo eh, pseudo-liberal socialista eh, es de decir que eh, La, el comité de sabios que ha nombrado el señor Sánchez, el presidente Sánchez, es un comité a, para soluciones a largo plazo. Bueno, a largo plazo quiere decir eh, soluciones entre el 2030 al 2050, es decir, que no es algo ejecutivo de inmediato. Para hacer algo ejecutivo de inmediato <coughs> ha creado, o me consta que existe. Un pequeño comité, que si es de 20 personas, que eh, ha sido seleccionado por Nadia Calviño, la ministra de Economía, que es, quizás, aparte de sus responsabilidades, pues quizás la que más interés está poniendo en el que no caiga la economía en manos de o el socio de gobiernos, que es Podemos, que sus ideas eh, económicas no encajan con el ideal de la Unión Europea y que va hacia una postura, pues eso, de nacionalización y de no libertad de empresa e inclusive de una dictadura, ¿no? Del tipo económico. ¿no? Eh, el, el resto, si se tiene esa facilidad, eh, por un por un lado, de hacer circular el dinero, que sí se puede hacer, más de lo que hace ahora, y esto repercutirá en una baja del tipo de interés. Con ello, eh, con una baja del tipo de interés se aplicará o aumentará la inversión. ¿eh? También aumentará el consumo. ¿eh? Pero bueno, aumentará la inversión. Esa inversión es una parte importante del Producto Interior Bruto y generará empleo. Generará empleo y yo creo que vamos, en, en, posiblemente en dos o tres años, volvamos a estar en una situación parecida a la de antes. De, de esta crisis. ¿no? Y esto es a, a grandes rasgos, ¿eh? lo que se puede hacer y lo que se debe hacer. ¿no? Pues lo ha, lo ha establecido muy bien, ese comité de expertos está trabajando en una estrategia estrategia de 2030 a 2050 y Nadia Calviño está trabajando en ese pequeño comité de expertos Exacto, para, para esa economía sí, sí. a corto plazo sí, que sí, es sí. quizá la que más nos importe hemos escuchado a Nadia Calviño decir, y se nos han puesto los pelos de punta porque nos recuerda a otra crisis que hay brotes verdes, ¿eso es cierto? Ah, bueno eh, pues, pues sí, sí yo creo que tiene razón ¿eh? o sea, que, que sus expresiones eh, no digo que las avale totalmente, pero vamos, creo que van en una dirección adecuada, ¿eh? porque ella sabe o conoce eh, no solamente de lo que es la economía española, ¿eh? que es la ministra, sino que ha estado trabajando muchos años en Bruselas en temas económicos ¿eh? y sabe de lo que puede dar de sí. ¿no? Eh, el, el, una de las claves... Para la recuperación económica, para España y para otros países, es el papel que, que, que asuma la Unión Europea. Que, por cierto, en este momento, con estos instantes, estén teniendo una conferencia, de estas, eh, en conferencia virtual entre los ministros, o sea, perdón, presidentes y jefes de Estado, para decidir una ayuda de 750.000 millones de euros para recuperar la economía, ¿no? 500.000 millones eh, sería en entregas, ¿no? Eh, sin devolución y 250.000 millones sería en préstamos, ¿no? España espera conseguir de ellos 140.000 millones, pero, vamos, no, no, no sé si lo conseguirá. Y Nadia Calviño, además, eh, está propuesta, cosa que me parece que no sé sí, si se lo va a conseguir, pero como presidenta del Eurogrupo. El Eurogrupo es eh, una parte de la Unión Europea que lo que hace es eh, tomar decisiones sobre las financieras, eh, sobre los países que integran el euro como moneda, que no son los 27, que son 19. Y bueno, yo estoy de acuerdo con ella, ¿no? Eh, el, en, en la comisión está, es que la palabra comisión se utiliza con tanta... Ligereza, pero, bueno, este, este grupo que ha señalado, señala o que eh, nadie Calviño eh, ha, ha contactado, pues es el que tomará decisiones eh, inmediatas y decisiones inmediatas eh, que pueden solventar la economía pues, a, dos o tres, a dos o tres años. ¿Y cuáles son? Pues, por ejemplo, el, los presupuestos generales del Estado, pues eh, que la Unión Europea pues, sea más laxa y no lo controle excesivamente, que a lo mejor las los, las variables que definen de la moneda pues que eh, el nivel de de paro etcétera pues que no lo tenga tanto en cuenta ¿eh? etcétera etcétera ¿Eh? y y, bueno, y sobre ello yo diría que a corto plazo mmm, se va a notar muy poquito el cambio bueno, a corto plazo me refiero de aquí a final de año, o, o, o quizá un año ya se haya recuperado parte de lo que era la economía española antes de la crisis del COVID-19, y, y a partir de ahí pues eh, espero que eh, vuelva a, a su cauce eh, toda la economía, pero quizá haya una, eh, ¿cómo diría? una refundación, ¿no? eh, será eh, yo creo que la industria, la industria española. Eh, no va a subir más, no sé si ahora el 16% del PIB me parece que, que, que va a bajar y España pues, nos vamos a encontrar con que es un país de servicios, de agricultura, de exportaciones agrarias y, bueno, pues, eh, volveremos eh, a, a tener un nivel, pero quizá más sólido que antes. ¿no? Y, y luego, sobre todo ello, sería bueno que la, la opinión de… Nadia Calviño, que ya la ha manifestado, y, y más todavía, si se nombra, cosa que dudo, cosa que dudo pero si se nombra a la presidenta del Eurogrupo, pues eh, eh, podría, desde luego, eh, aflojar un poco eh, la presión que pueda exigir la, la Unión Europea, que podría llegar, es eh, eh, una situación actualmente tan dura que podría llegar en su momento, eh, en fin. Si, si no lo remedia eh, el gobierno, y nadie que el viño a una intervención, ¿no? a un rescate. ¿no? Sí, eso ya, que ya que lo. No eso es lo que ¿No? le he oído decir, que, que sí, estamos abocados sí. al rescate. Bueno, eh, si no cambian las cosas y no hay una reacción rápida, pues eh, en medio año y tal estaremos en condiciones de rescate. No obstante, también eh, hay que ser un poco, no quisiera yo ser alarmar a nadie pero eh, ayer mismo eh, se aprobó un paquete de creo que 240.000 millones de euros para el turismo ¿no? para incentivar el turismo sí. que es una parte importante de la economía eh, también eh, se están haciendo ayudas para o quizás no tan, tan de tanta cuantía para la automoción es decir para los fabricantes sí. de automóviles que es la industria eh Genuina española, sí. porque somos los segundos productores de automóviles en Europa y uno de sí. los primeros del mundo. Pero hay pesimismo. ¿Eh? Aunque, no, aunque no sean marcas, sí. no son marcas españolas, pero bueno. Pero hay, pero hay pesimismo A pesar de los planes de las ayudas Hay mucho pesimismo en los sectores económicos eh, Como el turismo, la automoción Porque hay incertidumbre Porque no sabemos, porque están los rebrotes Y por eso le, le iba a decir usted, bueno. usted es optimista, evidentemente Es el papel de los economistas No quiere alarmar Pero, ¿qué, qué está pasando? Y, y ya terminamos con los ahorradores con, en la, Los que tienen acciones Los que tienen en fondos de inversión eh, ¿Qué consejo les da? Bueno, yo como consejo es que, eh, que lo mantengan. Que yo, no, yo, yo no no creo, vamos, no creo que haya una crisis bancaria y, y como consecuencia de ello, porque hay varias capas de protección, ¿no? Si tiene, eh, si, si tiene, el, bueno, si tiene el, en, en bancos el dinero tal. Eh, si van las cosas mal, tienen una de protección, que es el Fondo de Garantía de Depósitos de España. Y si ese no se supera, hay un fondo eh, de garantía en la unión, unión Europea que se llama el midis II que también protegería. Y con ello no creo que se pierda, eh, eh, vamos, el capital o el dinero. Sí que es cierto... ¿eh? que sobre todo por algunas decisiones que se, han, que se han tomado, y yo no quiero hablar de partidos políticos, pero se han tomado eh, muy a la izquierda, como es esa ayuda vital que supone eh, 3.000 millones o más de 3.000 millones de euros al año, eh, las ayudas al ERTE, que son 4.000 millones de euros mensuales, que son cifras astronómicas, pues eso alguna gente, algunas personas ha empezado a, a, a tener un poco de miedo y me consta que algunos capitales se pues, han llevado a Portugal o fuera, incluso algunas pequeñas empresas como Flex y, y algunas otras también han trasladado a Portugal. Pero vamos, creo que yo le diría que eso no es eh, muy sólido, ¿eh? eso es un poquito casi anecdótico. ¿no? yo vamos eh, Es mi caso también, <ríe> personal. Yo sí. no estoy asustado por ello, ¿eh? pero sí que, sí que vamos a tener... Eh, momentos duros, ¿no? Y, y desde luego eh, tenemos algo en favor, es que todo esto, eh, todo lo que está ocurriendo en una economía de otro tipo, o más aislada, pues eh, da, daría paso a una inflación, o sea, a una subida general de precios. Y no está ocurriendo. Está ocurriendo, sí, en algunos productos, de, en primera necesidad, alimenticios y tal, pero no en general. Con lo cual, vamos, eh, se puede, eh, se, vamos, que podemos recuperarnos a medio plazo, que estoy diciendo, eh, quizá en un año o algo así, o un poco más, y, y bueno, y cambiará sobre todo la forma de trabajar, porque se va a ir hacia el teletrabajo y hacia eh, ordenadores, etc. Y bueno, es un cambio también social, laboral y económico. Pues Vicente Llopis, vicedecano del Colegio de Economistas de Alicante, gracias sobre todo por el optimismo que ha inyectado. Lo necesitamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada a su disposición.